juntan un montón de cosas los jueves en la cabeza y en este jueves esencialmente se nos juntan muchas cosas primero los hijos por supuesto que nunca nos encontramos después la falta de justicia lo, la complicidad de los jueces no con los dictadores que sigue existiendo hoy y la complicidad del gobierno este con la dictadura con los dictadores que les quiere dar prisión domiciliaria levantar las prisiones que no quiere continuar con los juicios bueno está difícil o sea que es, va a ser un jueves calentito como son todos los jueves, ¿no? Pero este jueves, estos dos mil jueves, que recordamos y conmemoramos porque son... Es una historia única en el mundo, ¿no? Porque son cuarenta años de no faltar... Casi cuarenta años de no faltar un solo jueves a la plaza. Ni con lluvia, ni con temporales, ni con Navidad. Siempre fuimos. Aún cuando un tiempo no estuvimos en la plaza, íbamos a otra plaza. Íbamos a otras plazas para no dejar lo que era para nosotros juntarnos en la plaza, ¿no?